Y sí, suena medio raro, suena casi de otro siglo. Por eso hoy le agradecemos y le damos la bienvenida al profe de letras, Daniel Pellegrino, que es de acá nomás. Buenas tardes, profe Daniel, ¿cómo le va? Juan Pablo Bertolini lo saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Daniel, y muchas gracias por darnos un rato de esta hora. Este, ¿Cómo? no sé si normalmente estamos en clase a esta hora o, o qué o qué hace, pero no me lo imagino a, a Cassiari. Durmiendo mucho la siesta. ¿A quién? ¿A Casiari? A usted, sí, a, a, a, perdón, a, a Pellegrino. Le estoy, estoy leyendo a la pasada este, el nombre de este otro autor este, que, que ha que sido prohibido en la provincia de San Juan, eh, profe. Sí. sí, bueno, esta es una semana de, de, de, de, de exámenes en la universidad. Así que estamos en eso, hoy no me toca exámenes, y la semana que viene ya sí empieza, digamos, el segundo o el trimestre. Muy bien. Y ese asunto de la proscripción o de la censura, sí, eh, a mí me tocó una vez eso, ¿no? A ver cómo es esto, eh, profesor, porque... Eh, a muchas personas les resultó novedoso que en aquella provincia de San Juan este, apartaran a un profesor por leer un cuento de Hernán Casiari y eh, muchos también se vieron sorprendidos cuando se enteraron de que en Neuquén están eh, intentando eh, proscribir el libro eh, Come Tierra de Dolores Reyes. ¿Cuál fue vuestra experiencia, Daniel? En el año 2005 publiqué una novelita, eh, El viejo perdido, y en el año 2008 eh, la subsecretaría de coordinación de entonces del Ministerio de Cultura y Educación de la provincia repartió mi libro en, en algunos colegios y el compromiso que yo fuera, a, una vez que se hubiera leído el libro, una novelita corta, eh, que fuera a dos colegios a charlar con los, con los estudiantes, después que hubieran leído, ¿no? Una propuesta eh, muy linda, un colegio de Toay, y un colegio de Santa Rosa, la unidad educativa número 10, si mal no recuerdo. Vendría a ser en la escuela normal, el edificio que está sobre la calle 9 de Julio. Muy bien. Bueno, las autoridades del, del colegio eh, dijeron que yo no iba a ir al A, al colegio precisamente porque no se iba a leer un libro porque había dos páginas en ese libro que se contaba la violación de una mujer mejor dicho, un, un personaje protagonista, contaba una violación y que eso mmm, no era bueno para que fuera leído por los estudiantes, creo que eran del tercer ciclo, entonces este, esta sinceridad de coordinación, me llamó y me dijo, mira, no vas a ir al este colegio por esta razón que yo estoy diciendo. Y parece que las autoridades no dijeron nada más respecto a esta situación que hacen las autoridades de la provincia con las del colegio. Así que, bueno, yo me enojé, difundí esto que me había pasado y se armó, un, digamos, una pequeña este, polémica en torno a esto. Pero bueno, este, ese fue el caso de, de censura y de proscripción que me tocó, Juan. Bueno, eh, profe, la verdad es que, claro, uno piensa... Lo, lo que nos está contando fue hace algunos añitos, ¿no? Sí. Eh, ha, ha venido con, la, con, con estos últimos tiempos este, un surgir de muchos cuestionamientos de buena parte de la sociedad o de algunos sectores de la sociedad. Estoy hablando específicamente de las mujeres o de los feminismos, si se quiere, que también eh, han provocado inquietud en las personas más jóvenes. Digo inquietud a la hora de decir, che, mira, las mujeres son una especie de lección política viviente y caminante. ¿Por qué no reclamar nosotros también? nosotros. ¿Por qué no poner nuestra, nuestra palabra de manifiesto para reclamar lo que creemos que corresponde eh, como derecho, como condición o como situación para lo, que, para lo que nos toca, para lo que nos brinda la sociedad? Ahora, en este marco, digo, eh, Daniel, eh, ¿Es eh, entendible todavía que las autoridades de los establecimientos educativos o de la educación de un, de un lugar este, se manifiesten de esta manera y no entienden que hay determinados eh, temas que no pueden quedar nada más en, el, en los diarios y, y en las revistas como para que eh, las personas más jóvenes se formen allí? No, por supuesto que eso no puede quedar fuera de la escuela, lo que sí la escuela como institución en general, sí que está un poco atrás de los sucesos de la eh, sociedad misma. Y habría que pensar en el rol de los docentes este, en el aula, ¿no? porque en verdad allí, aparte de las autoridades, son quienes pueden, dado determinados textos, determinadas cuestiones sobre problemáticas de género, la sexualidad, etc., son los que uh, interpretan y pueden enviar un diálogo y poner en escena los conflictos o por lo menos ciertas agendas como se diría periodísticamente que están atravesando a nuestra sociedad en crisis, ¿verdad? Tal cual, tal cual. Eh, La experiencia suya cómo, ¿cómo terminó, Daniel? Bueno, este... No, el, el, el libro, no, esas dos páginas y el libro completo, este... No llegó a este colegio, pero sí tuve una muy linda experiencia en el otro colegio, que charlé con un chico que creo que era del tercer ciclo en y yo estuvo muy bien, hicieron recreaciones de, de la lectura, y allí se enseñó, un, se enseñó, digo yo, se conversó un poco sobre estas cuestiones del maltrato de la mujer, ¿no? por este caso puntual de una, de una violación, de una humillación de un... Bueno, de un personaje dentro de una trama, de un relato, ¿no? Tal cual, tal cual. Eh, profesor, ¿y cuál es, si uno tuviera que hacer una, una línea entre el libro que se proscribió en San Juan, el de Hernán Casiari, que se llama eh, Canelones? Eh? Eh, fue, es una, una versión... Eh, abreviada de, de Canelón, es lo que un grupo de padres consideró pornográfico directamente. Y el libro Cometierra de, de Dolores Reyes en Neuquén y vuestra, vuestro propio libro, Daniel, ¿cuál es la línea que conecta estas obras que ay, le provocan tanto escosor? Claro, alguna directora, algún director de niveles medios o, o del nivel que corresponda, pero seguramente eh, detrás hay la inquietud de padres, madres. ¿Cuál es la línea que sí. conecta esto, estos libros, Daniel? Mira, yo no conozco el, los libros de estos, estos dos autores, pero eh, sin duda que pareciera que para cuidar, digamos, la integridad, no sé, psíquica o moral de los estudiantes, habría que apartarlos como de ciertas lecturas o de ciertos textos, vos hablas de lo este, pornográfico. Esto no hace más que enmascarar ciertas cuestiones todavía pendientes y anacrónicas de una moral social eh, que todavía pesa mucho sobre nuestras relaciones. Y cuando eso cae dentro de ciertos poderes institucionales se los, este, se los emplea para una que se pretende ser una orientación eh, moral yo, y bueno este, esto causa por decirlo así, indignación digamos los padres a las autoridades se indignan porque estos libros ingresan a nuestras lecturas ingresan a nuestros materiales ingresan a las escuelas y a las aulas y yo recuerdo aquí una, una frase de un escritor inglés creo que era H.G. G. Wells, donde hablaba de la indignación. Él decía, la indignación no es más que la aureola de la envidia. ¡Qué buena esa! ¡Qué buena Está esa! Linda. ¿No la tenía? Está linda, ¿eh? ¿Sí? Hay, hay, entonces, ahí subyace eh, una, una, una evidente ganas de ser, pero como no hay tanto brillo de este lado... Eh, le pongo un, un filtro, digamos, de lo moral, una pacatería muy pedorra que las personas que peinamos más de 45 años conocemos de primera mano en la sociedad argentina, Daniel. Sí, claro, pero esto es también este, una, eh, digamos, eh, un tratar de impedir, de retrasar las nuevas formulaciones que tiene la sociedad, lo que decíamos lo que decía, la problemática de género, las sexualidades, en todo esto que es un tema que cualquiera puede encontrar en este nuevo mundo de la biosfera, de las nuevas tecnologías que aparece constantemente, que ya se escapa a una simple lectura encuadrada dentro de ámbito literario o literatura, que eso también tendrá que sumarse eh, esas, esas cuestiones en la educación, la educación y la era digital, cómo tratar además esas nuevas herramientas en el desarrollo pedagógico también, ¿no? Así que todo eso está en movimiento y bueno, tarde o temprano tendrá que llegar, digamos, esta especie de apertura al sistema institucional, que todo sistema institucional tiende a, no sé, salvaguardar, resguardar, controlar, eh, necesitan esas cuestiones para que no se les escape algo. No sé qué es, se les puede escapar, pero bueno, eso es así la idea de la institución, para mí. Ay, ya, a mí ya se me están ocurriendo ideas de qué hacer con algunos padres y algunas madres, pero va a ser difícil conseguir un aula de ese tamaño, digo, porque muchas veces ven a la escuela como un lugar para personas pequeñitas, con, incluso, incluso con, los, con los dinteles bien bajitos, ¿no? Este, es cierto. Lo cierto es que, claro, en el, en el caso de Canelones, de Hernán Cassiari, se ha denunciado que el libro que fue llevado a versiones televisivas y, y de radio, de televisión y de cine, incluye Ajá. las palabras como tetas, poronga, culo, lo mismo casi que el libro pornográfico, entrecomilladamente, eh, Cometierra, de, de la autora Dolores Reyes, que incluye términos como... Eh, Claro, es una, una serie de relatos sobre mujeres y chicas que en muchos casos no volvieron y en el libro se usa terminología como eh, pija, concha, tetas, de nuevo hay este, un recurso literario, si se me permite que, por supuesto, las chicas y los chicos, les chiques, los encuentran permanentemente no solo en el cine y en la tele, sino también, sí, en la tele también, sino también en las redes sociales, como nos dice el profesor Daniel Pellegrino. Daniel, ¿qué hacemos con papá y mamá? Bueno, pero, digamos, todavía con esas palabras, como si esas palabras significaran, no sé, una especie de... De, de, de corrupción además vos hablas de papás y de mamás como si en las casas hoy en día no circulara esas palabras y otras procacidades aún mayores en un contexto muy distinto al de la literatura que se puede explicar un docente podría explicar o conversar con los estudiantes el porqué de la inserción de determinados vocablos, de determinado estilo de determinada aproximación al, al texto Pero, Dios mío, si es por esas cuestiones que se ha eh, eh, proscrito a los textos. Estamos, pero, qué sé yo, en el siglo XIX, en una situación conventual. Y quiero volver al asunto de la familia. Antes en una familia, bueno, por ejemplo, yo tengo más de 60 años, ¿no? Bueno. Desde ya que en mi caso se proscribían mis viejos, porque querían que uno dijera una mala palabra, porque bueno, eso como es una palabra de mala educación, pero en estos tiempos, en los nuevos formatos, digamos, de parejas o en las nuevas integraciones familiares, eso ya es, este, yo no diría que es un lenguaje así común y corriente, pero eso ya no asusta a nadie. Eso puesto en el sistema educativo, eh, sin, digamos, la contextualización que corresponde, o sin tener la plena confianza en la pedagogía, bueno, que produzca todavía estas, estas reacciones, es hasta, qué sé yo, yo te diría hasta gracioso. Gracioso, sí, gracioso por un lado, nos preocupa porque además el rol de los padres y las madres, o en todo caso y en muchos, muchos, muchos casos el de las personas que están a, eh, en guarda de, de, de, de los adultos y de las adultas, este, están mucho más en contacto con esta terminología de lo que se pretende con esta mirada mirada eh, insisto, pedorra de la, de la realidad y de las inteligencias de las personas más jóvenes. En todo caso, habría que ajustarse a la preocupación que le puede provocar este, a cualquiera la violencia de algunas terminologías y la violencia misma en la que tienen que desarrollarse las personas jóvenes. Daniel, le estamos muy agradecidos por este rato y sí. nada, lo, le dejo el micrófono a disposición para que se despida o redondee la, esta conversación eh, por la que desde ya, le insisto, estamos muy agradecidos con usted. Sí, yo voy a tomar ese minuto, pero para una cuestión que tiene que ver con un entorno literario en la provincia. Hágale. Eh, Está la Casa de la Cultura, eh, Olga Orozco, envuelto en todos sus fastos, en todas sus promociones culturales, turísticas. Pronto ocurrirá lo mismo, el Estado provincial hará lo mismo con sus fastos en torno a la casa en la que vivió Eder Morisoli y eh, Margarita Monge. Y en estos días he leído en el diario que en General Pico han derribado y han dejado el solar en la casa en la que vivió Juan José Sena. Tanta atención por un lado lo de, que bien hecho está por supuesto, lo de la Casa Olorosco, Proyecciones Nacionales, lo que van a hacer con, con la Casa Patrimonio y la Cultura eh, y las producciones eh, literarias de Morizol y Monge, lo que ha ocurrido con Juan José Sena o con ese lugar parece como si fuera un descuido, una desatención, que no lo va a remediar que se ponga una, una placa, un letrero, en que se diga aquí vivió Juan José Sena, etc., porque eso es nada más que una marca de ausencia. Yo espero que la eh, sociedad de Pico, especialmente, eh, le ponga el nombre de Juan José Sena en algún espacio cultural, algún espacio en el que allí circule información sobre la literatura, en la que se lea, se vuelva sobre la figura de Juan José Sena, porque es una obra tan valiosa como la de los autores que eh, hemos mencionado. Y además hay una sociedad allí recreada, en las páginas, en los grandes cuentos de Juan José Sena, que dan una nueva visión, una nueva estilización, una aproximación de nosotros mismos, de nuestra propia sociedad, de nuestro propio estilo de vida y de estar en el mundo, que no hay que perder de vista. La verdad es que Juan, que me hayas dejado hablar este tema, No, bueno, ya sabía, me lo sospechaba, Daniel, que este tema llegaría en algún momento a nuestra, a nuestra agenda. Ha sido muy doloroso ver cómo, además, ese, ese lugar sufrió lo que Juanjo ponía en, en letras cuando hablaba de la ley del Médano o del Páramos, ¿no? Este, la ley del Médano, el gran poema, sí. Porque se transformó en un tringlado esa casa que fue la de, la de Juan José Senagüey. sí. sí. Este, sí, para... que ese, es cierto eso, eh, lo del páramo, eso, ese desértico, pero espero que se reconstruya eh, las figuras de escena, su, su obra, en otro lado de Pico. Porque mirá, yo tengo clase en, en, en Pico también, lo de literatura regional, y los estudiantes y la gente en torno a las letras, había gente que ni siquiera sabía dónde era exactamente el lugar en el que había vivido Cena, te estoy hablando de hace dos años atrás más o menos, ¿no? y quien era muy bien en ese es como que a la idea del descuido es también un poco la idea del ocultamiento, qué sé yo, por qué? porque sería homosexual, no sé, no, no, todavía este, eh, eh, está por eh, ponerse más en, en evidencia. La obra literaria de Juan José Sena. Si bien la provincia ha editado dos somos de su obra, la obra publicada, todavía falta más este para ponerlo en primer plano a Juanjo. Tal cual. Y falló esta, este cuidado que debió haber habido del patrimonio edilicio. Daniel, muchísimas gracias. Espero que volvemos eh, a ver pronto. Ben, ¿eh? Un saludo para todos ustedes, ¿eh? muy agradecido yo también. Hasta pronto, profe. Chao. Ahí está.